Frecuencia abierta. Información confiable. En frecuencia abierta, los colores de la ciudad, los colores de la ciudad. Con Karina Olivera, Horazpen 135. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Ricardo Almada, Marquitos González allí en Controles. Llueve, llueve, llueve desde las 5 y 20 de la madrugada. Me extraña que no, no, no solo esté cantando como cuando este la lluvia. Pero te canto, te canto, a te ver, canto. Gotas de lluvia en mi cabeza. Bien, bien bien, bien, ah, bueno. bien, bien. Bueno, no me quedo tranquila. No pensé que había renunciado al canto, por eso este, no, está, está. no, pero para nada. Ah, no, no, yo voy a seguir hasta el final de mis días. Aunque sea en la ducha, pero vas a seguir. Claro, aunque bien. sea en la ducha, uh -huh. encontrar algún tono que me, <ríe> que me beneficie para que después, bueno, un día sorprenderlos a todos y bueno, me escuchan tendrías que cantar. grabarte este, cantando bajo la ducha y después compartirlo con los oyentes claro, el que me escuchaba cantar todos los días era Tito Rivas, a Marquito bueno, no le he cantado y, tanto y ahí está ya, ya no, está <risa> no le he cantado mira que tanto tampoco Marquito. podemos perder a este, oyentes, eh No, claro, yo le cantaba a Tito, apenas levantaba el tubo, decía Aspen, y yo le por cantaba teléfono, todos los días. Por, por teléfono. teléfono, claro, claro, cada día que comenzábamos el programa. Y lo hacía para ahora, cambiarle el humor. Claro, ahora con Marquitos no me animo todavía a cantarle. <risa> bueno, no, se, se está haciendo distraído, me está mirando por otro se lado, digo, por, como totalmente. que no te está escuchando, me parece. Te digo, bueno, te decía, llueve desde las 5 y 20 de la madrugada, dice Daniel. Mm. Empezó suave y, y luego se fue incrementando en intensidad Daniel que a esa hora eh, arranca de trabajar, ¿no? Que, que va tempranito al trabajo y a esa hora más o menos es, es su horario de salida. Pero los seguidores me dicen que en Melo, en Montevideo, en Minas, en Paysandú, hay solcito. Mira, mira, mira. ¿Bien? Eso me dicen los copilotos que estaban esta mañana conmigo. En, Desparramado en la por ahí. ¿Cómo? Desparramados por ahí. Claro, desparramados por ahí. Por supuesto que los que están en España nos tiran eso de acá, estamos con calorcito, sí, ¿no? Sí. Acá, Acá es verano, porque todos saben que amo el verano, entonces me tiran que están en verano por ahí en esos lugares tan lindos. Jorge, estamos en Inau, eh, en, en, en la sede de Inahu en Maldonado, porque en un ratito nada más, eh, tempranito para nosotros, creo que... ¿Fui la primera, Eduardo Rodas? La 1, como siempre. La ¿eh? tiene carina. <risa> Estaba todo preparado, yo le dije que dijera. No, no, no, no, que conste que no le dije eso, ¿no? <risa> Me gusta estar en contacto con Hola, ustedes, ¿cómo con te Eduardo? La, la, la jornada, ahora la, la sí. Bien, contentos, contentos, porque, bueno, tenemos un día muy especial para Maldonado. Pero les cuento que cuando salí de San Carlos hace como una hora no llovía. No sé en este momento, pero no llovía por aquellas De, de ah, mira vos. Bueno, quiere decir que tal vez al mediodía, bueno, ya los decía, todos estos lugares tienen sol, quien te dice que mejore. Decías, hay mucha actividad, Eduardo, justamente está previsto que hoy se haga el lanzamiento de la presentación de la campaña de opciones, titulada «Su futuro depende de tu amor». Hemos estado en otras oportunidades en estas campañas de adopciones y yo fuera del aire te, te preguntaba cuál es la diferencia entre las anteriores y esta que hoy se está presentando. El programa de adopciones es permanente. Constantemente tenemos a nivel país consultas de personas que quieren adoptar y ahora en este relanzamiento que estamos haciendo desde INAU el foco está puesto en los que tienen entre 6 y 12 años porque bueno, eh, hay una tendencia natural, creo, entre los adultos a querer adoptar bebés. Pero hay muchos niños, repito, y niñas entre en esa franja de edad que están institucionalizados, están en condiciones de ser adoptados y entonces queremos informar a la ciudadanía de esta realidad. Por eso esta campaña se está haciendo en todo el país aprovechando la celebración de los 35 años del Plan CAIF. Entonces, ahora en minutos vamos a tener la presencia De el presidente del directorio, Abdala. Ya están algunas otras compañeras eh, jerarcas de INAU. Y bueno, queremos acá en el edificio central hacer esta presentación con un video de sensibilización sobre la temática, donde invitamos a concejales, a organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía a través del apoyo que nos brindaron los medios de comunicación. Y finalizada esta actividad de acá, diez y media, nos vamos al quinto piso de la Intendencia para, junto al Intendente Antía, y demás autoridades locales y nacionales, celebrar los 35 años del Plan CAIF, que, bueno, como lo dice ese número, no es una política de INAU y no es una política de este gobierno, es algo que viene de varios periodos anteriores. ¿Cuál es la realidad a nivel de nuestro departamento? Bueno, nosotros, eh, a mí me toca registrar y dar pase a las solicitudes. Yo diría que prácticamente eh, todas las semanas tenemos a alguien que se acerca a las oficinas de Inau para preguntar cómo tiene que hacer para adoptar. Es un trámite que se lleva cierto tiempo. Muchas veces las personas me preguntan por qué demora tanto. Y demora justamente porque tenemos que ser cautos. No estamos regalando una planta en una maceta. Estamos eh, eh, con un niño con una niña y tenemos que tener la máxima responsabilidad porque si bien adoptar es un derecho, tenemos que ofrecerle a ese niño o a esa niña que va a ser adoptada o adoptado las máximas garantías, ¿verdad? Eduardo, eh, acaba de llegar justamente el presidente de Inau, Pablo Abdala. Vamos a tratar de, de llamarlo para ver si podemos por lo menos compartir uh, Karina, algunas palabras. Calina, hacemos sí, si querés una pequeña pausita, le das la bienvenida ahí y definimos si vamos ya contigo o tenemos que esperar unos minutitos digo, para no sacarlo tan apurado. Eh, sabes qué, Jorge? Si no lo sacamos ahora vamos a estar bastante bueno, eh, bien. complicados con los tiempos teniendo en cuenta que 45 ya tenés allí otra entrevista y después yo ya tengo otra que, que la que tengo que estar presente. Así que cambiamos nada más de retorno cambiamos de retorno y recibimos sí. y recibimos mira, mira, hasta lo presenta Eduardo Rodas y todo <risa> ¿Cómo le va? Lo agarramos así como llegando. Me parece muy bien, muy contento. Es un gusto llegar acá y encontrarnos con ustedes. Muchas gracias por, por ayudarnos a, a difundir toda esta actividad que, que le consideramos muy importante para, para la sociedad y para el país. Ahora hablábamos con Eduardo justamente de cuál es la realidad a nivel del departamento, pero usted también ya nos puede contar cómo es a nivel nacional con relación a las adopciones y puntualmente en estas edades, que es la que se menciona que se va a estar haciendo hoy la presentación. Exactamente. Estamos precisamente en una campaña de sensibilización y de información con relación a la adopción de niños más grandes. Tenemos allí un cuello de botella en el Uruguay. Si bien estamos en un proceso franco de mejora continua, en lo que tiene que ver con las integraciones, porque las familias están valorando en menos tiempo que antes, en los 18 meses que marcó la ley de urgente consideración, y eso permite, por lo tanto, o ha permitido un incremento de las adopciones. Tuvimos los dos registros más altos de la historia del de INAU y del país en los últimos dos ejercicios, 21 y 22. Les adelanto que el 23, la tendencia que tenemos, ya hemos superado los 100 casos en, el, en lo que va el año, indica que, que superaríamos el, el guarismo del año pasado, pero sin perjuicio está claro que esas adopciones recaen en más del 90% de los casos en niños, chicos, recién nacidos que están en, en la franja de la primera infancia a partir de los 5 años las cosas empiezan a complicar por eso nos propusimos salir a, a informar y a sensibilizar porque advertimos dos cosas, no sé si lo comentó Eduardo, la primera es que eh, la, eh, muchas familias llegan con la intención inicial o no, no descartan de antemano la posibilidad de incorporar niños más grandes después surgen dudas incertidumbres en el propio proceso de valoración porque son niños que son conscientes de su situación, entonces le da temor, qué es lo que puede llegar a ocurrir. Pero la segunda cosa que constatamos, y todo eso es lo que queremos informar, es que sin embargo cuando las adopciones se concretan con niños más grandes, terminan siendo tan exitosas que como las otras, como la de los niños recién nacidos. Porque los niños, sean recién nacidos, sean de 5 a 10, o sean adolescentes o preadolescentes, tienen el deseo profundo que tendría cualquiera de nosotros de integrarse a una familia. Así que eso es lo que estamos saliendo a, a pregonar, a transmitir, y bueno, y a sensibilizar, porque esto implica un componente también de carácter cultural. Bien, Jorge, no sé si da el tiempo para consultas Adala, y si no ya cerramos por acá, porque creo que ha redondeado realmente la idea de lo que es la presentación de hoy. Buen día, ¿cómo está Abdala? Gracias por, por esta conversación. Simplemente una pregunta. Recuerdo que cuando usted asumió el cargo, de las primeras cosas que hablamos, en nuestra entrevista, fue de este tema, ¿sí? Uh -huh, Usted lo mencionó uh -huh. como un tema importante, como un tema que inclusive había que flexibilizar la legislación para que no fuese tan engorroso el trámite de la gente que, que, que, que quería, que estaba decidida, que, eh, que golpeaba puertas, que presentaba papeles y los tiempos pasaban y de alguna forma se desanimaban también en la posibilidad de concretar la adopción. ¿Hoy se puede decir que esta es una situación revertida? Bueno, yo diría que en tal caso es una situación revertida en cuanto a la tendencia. Nunca se alcanza la meta definitivamente. Nunca podemos no, darnos claro, por satisfechos. Con claro. Exactamente. No, no, pero pero eh, creo que está bien formulada la pregunta en cuanto a que efectivamente hubo un quiebre. Hubo un cambio en cuanto a la dinámica. Cuando nosotros asumimos, y es lo que usted recordaba, a lo que hablamos con ustedes tantas veces, teníamos un atraso realmente crónico en lo que tiene que ver con, con la valoración de la familia. Yo asumí el primero de abril del 2020, se estaban empezando a valorar familias adoptivas que se habían inscrito en el año 2016, 2017. Bueno, ahora esto se hace como máximo en 18 meses. Y, y en esto no hay magia si uno es más eficiente en cualquier actividad ¿no? A, a la hora de alcanzar un objetivo lo hace con más eficiencia Y lo hace bien, porque hacerlo más rápido no quiere decir hacerlo mal y en esta materia muy particularmente hay que ser muy cuidadoso porque el tema de las garantías en, en los procesos de adopción es un tema esencial eh, no, no estamos hablando de, de un mero trámite estamos hablando de la incorporación de un niño a una familia eso claramente indica que tenemos que ser muy rigurosos así que bueno, estamos muy contentos sí. Y, avanzando, y creo que, que esta, esta tendencia o este proceso o esta dinámica que habrá que seguirla mejorando, entiendo yo que ya no tiene marcha atrás y bueno, y en las próximas administraciones, los que vengan después de nosotros tendrán que profundizar. Por último, ¿ha aumentado la cantidad de gente interesada en las adopciones? Sí, sin duda. Ese es otro indicador muy interesante, porque siempre hablamos de las integraciones que aumentaron, de las adopciones propiamente dichas. Sí. Pero hay otros indicadores muy favorables, como por ejemplo, hoy tenemos un, un RUA. El RUA es el registro único de aspirantes, que es el que componen las familias que ya fueron declaradas idóneas, o sea que culminaron el proceso de valoración, que están prontas para adoptar, y allí ya te, en este momento tenemos más de 400 familias. Que, o, o en el entorno de 300, perdón, no, no quiero exagerar, en torno de 300. Hace eh, dos o tres años teníamos 80 o 90, eso habla claramente de una mejora. Y las inscripciones, lo que usted me pregunta, la gente que se incorpora todos los años, eh, el año pasado fueron más de 200, cuando la media antes eran 50 o 60 familias. Yo creo que ahí hay también una señal de, de más confianza en el sistema, que, que bueno, que también es un, una señal de, de buena salud, entiendo yo. Gracias por esta charla y buen tardías, Maldonado. Con mucho gusto y déjeme decirle también, les robo 30 segundos más, vinimos por dos grandes prioridades que ha marcado esta administración. Una esta, la de las adopciones, otra uh -huh. la de la primera infancia. Vamos a estar con el intendente dentro de un rato en la celebración de los 35 años y allí va a haber muchas noticias en cuanto a Centros CAIF. Alguno que ya está terminado, ¿tá? como por ejemplo el de, el de Maldonado Nuevo, Otros que ya empezó la construcción, como el de San Carlos, y hoy vamos a firmar dos instrumentos con el intendente para un CAIFE en Balneario, Buenos Aires y otro en Aiguá, en dos convenios que, que vamos a formalizar con la Intendencia. De esto a modo de adelante. Son buenas noticias. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Gracias por darnos el tiempo. Chau, Arriba. chau. Frecuencia abierta.